De hadas españoles. Hace mucho tiempo había un reino gobernado por un príncipe llamado Errol. Y no era un príncipe normal. Oh, no. Era el príncipe más perfecto que uno se puede imaginar. Gracioso, astuto, divertido, extremadamente apuesto. Sí, todo eso. Pero, como sabemos, nadie es perfecto por lo que nuestro príncipe perfecto guardaba un secreto. ¡Oh, mi fantástico y hermoso rostro! ¿Cuánto te he echado de menos? ¡Oh, no, un grano! ¡Oh, es el espejo! Sí, la mayor debilidad del príncipe era su cara. Adoraba su aspecto y valoraba el aspecto más que cualquier otra cosa. ...y rechazaba a las personas a las que no consideraba hermosas. ¡Esta habitación es magnífica! ¡Vaya! Oh, ¿Será porque me reflejo en las paredes? ¡Vaya! ¿Quién es? Buenas tardes, Su Majestad. He venido a decirle que su tía Ayla asistirá mañana a su baile... Oh, sí, mi baile real para celebrar mi. Oh, ¿Tía Aila? ¿Por qué va a venir? Eh, su Majestad, ¿está ahí? Oh, oh, sí, prepárelo todo para su llegada. Será un placer. Oh, y ya tenemos su traje preparado. Oh, gracias. Bueno, al menos tendré buen aspecto mañana. La tía Ayla es una mujer cruel Mañana verá lo buen príncipe que soy <risa> La noche siguiente La realeza de todo el reino acudió al baile del príncipe Y todos bailaban y disfrutaban En su habitación el príncipe se estaba preparando Se puso su traje y estaba más hermoso que nunca ¡Ojo, válgame el cielo! ¡Estoy estupendo! ¡El traje hace que mi rostro se vea genial! ¿Qué le ha pasado a nuestro príncipe? Tal vez esté enfermo. Espero que esté bien. Pero el príncipe no estaba enfermo. Se había quedado en su habitación para admirar su reflejo en los espejos. Quizás deberíamos ir a por él. ¿Dónde está mi sobrino? No he visto a su Alteza Real por ninguna parte uh, Doña Ayla, estábamos a punto de ir a buscar al príncipe Oh, tranquilos, ya lo haré yo Estoy deseando volver a ver a mi adorado sobrino La tía Ayla no era una persona cruel realmente Pero conocía las costumbres de Errol y no le gustaba su orgullo Y no lo he mencionado, pero además era una bruja. ¡Oh! Sin duda tengo el mejor cabello de todo. Oh. ¡Oh! ¡Otra vez mirándote en los espejos! ¡Tía Ayla! ¿Pero qué haces aquí? Bueno, no has bajado a recibirnos, algo muy desconsiderado, ya que hoy es el día de tu cumpleaños. «Oh, bueno, ya lo sé, solo estaba... Eh, haciendo algo». Ella miró hacia el espejo que Errol sostenía. «El endemoniado espejo. Muy bien, déjame ofrecerte un regalo de cumpleaños, ya que adoras tanto los espejos y la belleza. Toma». Hechizó a Errol y cuando abrió los ojos se vio a sí mismo atrapado dentro del espejo. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Oh, ¡No! ¡Déjame salir! No, no lo haré hasta que aprendas a no admirarte tanto a ti mismo, sobrino ¡Qué tontería! ¡Llamaré a mis guardias para que te arresten! Ah, oh, claro! ¡Toma! Ahora no podrás decir nada sobre que eres un príncipe, ni sobre tu maldición, <risa> ni siquiera dirás mi nombre Solo será su nombre en un espejo. ¿Pero por qué? Y además... <risa> Esto es para que el reino no extrañe a su bello príncipe. No te saldrás con la tuya, tía. ¡Ay, ay, ay, ay ríete! ¿Me río? ¿Te ríes? ¿Todos nos reímos? <risa> ¡Adiós, dulce sobrino! <risa> y con aquello, el pobre Errol se vio alejado de su palacio, en la casa de una familia pobre. Allí una mujer lo sostuvo. ¡Oh! ¿Quién ha comprado este espejo? ¡Qué maravilloso! ¡Oh! ¡Gracias a Dios! ¡Alguien que puede salvarme! ¡Hola! ¡Hola! Me oyes? Pero la mujer solo podía ver su propio reflejo No podía ver al pobre príncipe atrapado y desesperado en el espejo La mujer tenía un hijo pequeño, quien se esforzaba por conseguir dinero para el hogar Mamá, hoy he conseguido dinero ¿Cuándo vas a ir al mercado a comprar comida? Oh, en un rato cielo, sí que estoy guapa Los pájaros deberían cantar canciones sobre mí <risas> Mujer tonta, tu hijo tiene mucha hambre y no lo estás cuidando Pero ella no podía oírlo Y el príncipe vio al pobre niño salir de aquella casa con la cesta de la compra Esto continuó durante días, hasta que el niño se enfadó A mamá le gustas demasiado Debo deshacerme de ti o nunca volverá a trabajar Cogió el espejo cuando su madre no estaba y lo tiró por la ventana Allí se encontraba un terrible ladrón Vio el espejo y lo recogió ¡Oh! ¿Y ahora qué? <ríe> un precioso espejo para una persona como yo ¡Yo! ¡El mejor ladrón del mundo! <ríe> ¡Un ladrón! ¿Por qué no puedo acabar en manos de una bella princesa? El ladrón se llevaba el espejo allá a donde iba Y así Errol veía todas las cosas malas que hacía durante el día ¿Quién es el ladrón más genial? Yo, eso es Tú no eres genial, eres un ladrón muy cruel Pero un día, mientras el ladrón corría No se enteró de que el espejo se había caído Llegó un pequeño niño y lo recogió ¡Oh! ¡Un espejo precioso! Parece un poco sucio Lo llevaré a casa para limpiarlo Así que el pequeño regresó a casa y allí limpió el espejo mm, ¡Oh! ¡Ahora ya veo mi... ¡Espera! ¡Esta no es mi cara! ¡Oye, niño, ¡¿Me oyes?! ¡Oh! ¿Qué... Oh, ¡Puedes oírme! ¿Pero cómo? ¿Quién eres? ¿Eres un espejo mágico? No, no, soy un. Sí, soy un espejo mágico. ¡Hala! ¿Puedes darme un helado? Uh, no. ¿Pues una camiseta nueva? Uh, no. Entonces, ¿qué magia haces? Hablo, ¿verdad? Al niño no le gustó aquello, pero aún así le sonrió amablemente al espejo. ¿Cómo puedes sonreír teniendo tanta suciedad y granos en la cara? ¿Oh, esto? Esto es porque ayudé a un anciano a limpiar su tejado. Es solo polvo y estoy contento porque he ayudado a alguien. Errol se quedó impresionado con la respuesta del niño porque, aunque era un príncipe amable, seguía valorando más el aspecto que cualquier otra cosa. Ahora eres mi amigo, así que te llevaré conmigo a todas partes. ¡Ah, qué suerte tengo! ¡Ah! Con el paso de los días, el príncipe se dio cuenta de lo amable que era el niño. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Toma, este príncipe! ¡Por favor, aprovéchalo bien! ¡Oh, muchas gracias, mi niño! ¿Por qué has hecho eso? No tienes suficiente para ti... ...pero aún así se lo has dado a esa extraña señora... ...o sea, ella podría conseguirlo por sí misma. No quiero que la llames extraña... ...su corazón es bello... ...y eso basta. Ella siempre compra mucha comida con su dinero... ...y se lo da a otras personas pobres del pueblo... Al final, ella siempre se queda sin nada. El príncipe se quedó en silencio al escucharlo. Él siempre miraba a las personas por su exterior. Pero ahora estaba empezando a ver su belleza interior gracias al tiempo que pasaba con el niño. Aquella noche, mientras el niño dormía, el príncipe Errol se sintió muy mal por la forma en la que él había sido. Estoy avergonzado. Yo solo pensaba en la belleza absoluta e ignoraba a las personas a las que no consideraba hermosas Todo el mundo es hermoso, sea como sea su aspecto En aquel momento el príncipe se cayó del espejo Había aprendido de su error y ahora era libre de la maldición de su tía Soy... ¡soy libre! ¡Ahora puedo volver a casa! Sonrió y vio al niño dormido y se fue Pronto llegó a su palacio ¡Oh! ¡Alteza! Pero acabo, acabo de verle irse a dormir ¿Qué? <risa> no, no, no, he decidido dar uh, uh, un paseo mm, A este chico le queda bien hasta el pintalabios ¡Tía Ayla, he vuelto! ¡Oh, cielos! Tan pronto Creí que disfrutaría de un poco más de tiempo para gobernar el reino Oh, no, ni hablar He aprendido la lección, así que gracias Ahora, ¿te importaría volver a transformarte en ti misma? No me gusta verme con pintalabios <risa> Me sorprende oírte decir eso Se transformó en sí misma y el príncipe suspiró aliviado Hay algo que no he entendido. ¿Por qué el niño podía oírme? Quizás porque las otras dos personas no veían más allá de sí mismas. El niño, sin embargo, se preocupaba tanto por los demás que pudo escuchar tu voz sin problema. Bueno, adiós. Adiós, tía Ayla. Hmm, sí, tiene sentido. Espera. ¿Cómo lo has sabido? pronto el príncipe comenzó a gobernar su reino mucho mejor Se lo agradeció generosamente al niño, quien se quedó muy sorprendido El príncipe se había liberado de sus costumbres y ahora cuando se miraba en el espejo veía reflejada una sonrisa desde el corazón